La comunicación. La comunicación es la forma de interactuar con otros seres vivos, ya sea transmitiendo ideas, sensaciones o sentimientos. La comunicación es una necesidad, la cual por ser esto así, podríamos decir que la comunicación siempre ha existido, ya que desde que los seres vivos existen en la faz de la tierra, se comunican. Así que este proceso se nos da todos los días de diferente manera utilizando lenguajes o señas. Para poder tener una comunicación se necesita un emisor y un receptor, además de un canal. Así que también puede ser verbal o no verbal, pues podemos platicar con alguien en persona o simplemente comunicarnos de forma escrita. La comunicación siempre existirá, ya que es simple y sencillamente una necesidad.